Y jamás yo confiaría en mi Soy, Soy como vos, pero a veces aparecí Yo no recuerdo en una medida permanente Detrás de los nombres, las palabras Y de, de, de están presentes Por no no dar dos o de tres.